Es miércoles, 29 de junio, tenemos por delante un día con cielos despejados... ...y alcanzaremos una máxima en torno a los 29 grados. Hoy comienza el debate sobre el estado del municipio en el centro de congresos... ...y en la tertulia con los periodistas, aquí con Pedro Soriano y Antonio Zardoya... ...sobre las 9 y cuarto de la mañana nos preguntaremos sobre su utilidad pública... ...y si continuara siendo un tostón... ...como se le escapó al alcalde... ...en el debate del pasado año... ...hablaremos también de la diabetes... ...en la entrevista que realizaremos... ...sobre las 9 menos cuarto... ...a la presidenta de la asociación... ...y volveremos a hablar de la dama del Che ...porque su cesión, ya sea temporal... ...o definitiva... ...volvió a ser rechazada ayer... ...en el Senado... ...ayer por la tarde... ...por el ministro de Cultura... ...Miquel... Y de la noche oscura surgió tu figura En la hora temprana de aquella mañana Que viene escondida desde aquel lejano nacer de la mano del que te dio vida Pues así nos contaron en la década de los 50... ...este grupo de músicos valencianos, los Jabaloyas... ...los pocos los recuerdan... ...pero se les han rendido homenajes... ...porque llevaron la música valenciana... A ...fuera de las fronteras españolas... ...llegaron a actuar junto a los Beatles en Alemania... Pues con la música y la canción dedicada a la Dama del Che hemos comenzado hoy nuestro programa La Glorieta, donde hay también más asuntos destacados que vamos a contarles en esta jornada de miércoles, así que hoy pues vamos con los titulares, porque el ministro de Cultura lo hemos dicho, ha vuelto a rechazar la cesión de la Dama del Che por desaconsejarlo los técnicos como apuntó por escrito en una carta el pasado mes de febrero el director general de Bellas Artes. Para compromiso, el informe técnico está hecho a la carta y con argumentos desfasados de hace más de 20 años. También el nuevo conseller de Sanidad estuvo ayer en Elche y anunció la puesta en marcha tras el verano del servicio de hemodinámica para atender a los infartados las 24 horas del día y durante todos los días del año. Hablaremos además de las declaraciones que dejó el presidente del Consejo, Chimopuch ayer en el centro de congresos durante un acto al que asistió por la presentación de los nuevos cargos de la Cámara de Comercio. Y vuelve la unidad turística de la policía local a velar por la seguridad ciudadana de los bañistas y turistas en las playas de Elche durante estos meses de verano. Un total de 40 efectivos forman parte de esta unidad que comenzó a funcionar ayer y que hasta el 15 de septiembre estarán vigilando a diario nuestro litoral, a pie o en bicicleta. Y esta mañana a las 10 va a comenzar en el centro de congresos la primera jornada del tercer debate del Estado sobre el municipio del actual mandato del equipo de gobierno de coalición PSOE y Compromis. Por primera vez se dará participación a los representantes de las universidades del Che. Y hoy nuestro compañero José Antonio González estará muy pendiente esta mañana porque se presenta la campaña de entradas para la próxima temporada del Elche Club de Fútbol que llevará por lema un siglo en blanco y verde y con el objetivo de llegar a los 20.000 abonados. El presidente del club ha adelantado que los precios seguirán siendo asequibles y atractivos para superar la cifra actual de los 14.000 abonados.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 Cinco minutos pasan de las siete de la mañana... ...y comenzamos este relato informativo de hoy... ...con las intervenciones de ayer en el Senado... ...del ministro de Cultura, Miquel Iseta... ...que volvió a responder a compromiso al senador... ...que no autorizará el traslado de la dama de Elche... ...por ser una pieza única... ...y por desaconsejarlo a los técnicos... ...vamos a escuchar su intervención. Igual no me he explicado bien... ...mientras los informes técnicos desaconsejen su movimiento... El Ministerio de Cultura no lo va a autorizar. Y usted dice bien, la dama de Elche es un monumento único, es una pieza única. No me hable por favor de réplicas, estamos hablando de esa pieza. Y yo como ministro, y aconsejaría a cualquier responsable público que obrara de la misma manera, no pondría por delante los intereses políticos partidistas que pueda tener un desplazamiento de una pieza antes de la seguridad de esa pieza. Y, y seguramente, pues yo entiendo perfectamente que exista una legítima aspiración de las autoridades del Ayuntamiento de Elche por con, contar con esa pieza. Pero ya le digo, yo mientras los técnicos me digan que desplazarla la pone en peligro, desde luego yo no la autorizaré. Pues de tomadura de pelo calificó compromiso que el ministro hable de razones partidistas para atraer a la dama, cuando en el pleno de abril se consiguió por primera vez unanimidad política aquí en Elche para reclamar su permanente. El senador Carles Mulet le reprochó al ministro que los únicos informes técnicos que hay están hechos a la carta y con argumentos desfasados. Lo escuchamos. Es un informe completamente a la carta y desactualizado. Y prueba ello es, como ya lo he explicado antes, que su propio ministerio elabora con posterioridad un, eh, un grupo de, de trabajo para que valoren ahora sí, técnicamente, el estado de la misma. Por lo tanto, estamos por prejuicio, estamos con excusas técnicas para tener una coartada política. Es que la dama de volver en Madrid simplemente es una pieza más. Se puede quedar perfectamente con una réplica que nadie dejará de ir al Museo Arqueológico Nacional o a Madrid por turismo por tener una réplica. En cambio, tenerla en él sería un revulsivo turístico de primer orden, como ha sido siempre, que ha vuelto temporalmente sería la pieza central y no una más como es aquí, además de reiterar que el Estado somos todos, no solamente Madrid. ...pues el ministro le volvió a replicar... ...que no quiere oír hablar de réplicas para nada... ...y que la pieza se queda en Madrid... ...con o sin cesión... ...los actos para celebrar el 125 aniversario... ...del hallazgo de la Dama del Che... ...este año van a ir en aumento... ...conforme se acerca la fecha del 4 de agosto... ...ayer mismo... ...la UNED presentó en rueda de prensa... ...ese seminario científico... ...con algunos de los mejores especialistas de España... ...en la cultura ibera que tendrá lugar... En el mes de octubre, escuchamos al director de la UNED, Francisco Escudero. La intención es contribuir al estudio, a la investigación y también a la divulgación, a la promoción de, de, del mundo ibero. Y... En el seminario también se abordará la representación de la mujer en la cultura íbera, su religiosidad, la romanización de los íberos y un trabajo específico sobre el busto de la dama del Che, según contó el director del MAE, Miguel Pérez. Sea excesivamente académico, sí que considerábamos que, que lo que era el contenido del, del, del seminario, pues bueno, pues a una persona que, que no conociera nada de lo que había sido la cultura íbera, pues eh, pudiera acercarse y salir al final del seminario, pues bueno, con, con unas nociones más que, más que básicas eh, de lo que es la cultura íbera y sobre todo en el estado actual en el que se encuentra la investigación. Y la visita del nuevo conseller de Sanidad ayer a Elche nos dejó también varios titulares, pero primero sepamos a qué vino, y eso nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Hospital General se ha convertido en el primer centro público de la Comunidad Valenciana en contar con un TAC de última generación que cuenta con inteligencia artificial y un software específico con el que desarrollar las técnicas con mayor rapidez y precisión, permitiendo un estudio completo en apenas dos minutos, a la vez que utilizar menor cantidad de radiación para así ofrecer mayor seguridad al paciente. Precisamente el consejero de Sanidad, Miguel Mínguez, estuvo ayer en Elche acompañado por el alcalde y el gerente del Departamento de Salud del Hospital General para conocer este aparato adquirido a través del Plan INVEAD de fondos europeos, por cerca de un millón de euros. Por el momento sigue la fase de formación de los profesionales y se espera que en dos meses esté a pleno rendimiento para atender a 150 pacientes a la semana. Antes visitó el Centro de Salud del Raval, donde ya han finalizado las obras de ampliación con tres nuevas consultas de pediatría, enfermería y medicina interna. El alcalde destacó el esfuerzo inversor de la Generalitat para mejorar la asistencia sanitaria. Pues gracias, Marga, por este resumen, pero otro de los anuncios más destacados del día por parte del nuevo Consejero de Sanidad fue la puesta en marcha de, en el Hospital General, tras este verano, del servicio de hemodinámica, las 24 horas del día, los 365 días del año. Se trata de un servicio pues, reclamado desde hace años y muy necesario para evitar que los infartados ...se han trasladado como está ocurriendo... ...cada semana una treintena de infartados... ...se trasladan a la ciudad de Alicante... ...porque resulta que el servicio... ...de hemodinámica... ...cierra en el Hospital General... ...los horarios están limitados... ...este fue el anuncio del conseller. En Alicante está activo el código de infarto para San Juan... ...y el Hospital General de Alicante... ...en este hospital... ...siete horas por la mañana... Pero en el futuro este hospital tendrá las 24 horas. ¿Cuándo? Probablemente después del verano, ¿eh? que será el momento más oportuno. Y por otra parte también aquí en el área eh, sur de Alicante tendremos eh, Torre Vieja que eh, tendrá 12 horas por la mañana. De manera que el área de los cuatro departamentos del sur eh, va a estar eh, excelentemente eh, acogida en el código infarto a partir del verano. Y también se le preguntó por la pandemia. Reconoció que en la última semana se ha producido un ligero incremento de contagios por COVID en la provincia. En el Hospital General de Elche hay 37 ingresados, uno de ellos en UCI, frente a, a las 20 personas ingresadas de media de las últimas semanas. La mayoría de estos casos se han detectado a raíz de acudir al hospital por otra patología y que han dado positivo tras la prueba, a diferencia de anteriores olas de la pandemia. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que no es una situación para alarmarse pero piden el uso responsable de la mascarilla y la correcta higiene ya que han pasado entre tres y seis meses desde la tercera dosis de la vacuna y hay más posibilidades de contagiarse escuchamos de nuevo al conseller los tiempos de vacunación eh, todos los que tenemos ya la tercera vacuna eh, que no estamos dentro del de grupo de vulnerabilidad eh, pues estamos ya en tiempos eh, que podemos eh, ser más eh, infectados, porque están pasando más de 3 seis 6 meses. Por lo tanto, como medidas generales, las mismas que ahora, por favor, mascarilla, siempre que, no, que tengamos contactos estrechos, cualquier eh, individuo, Cualquier ciudadano que tenga síntomas compatibles con COVID que se proteja ya, que se haga el test, que mantenga la distancia de seguridad, que mantenga la higiene de manos. Y hoy, además, el Hospital Vinalopó va a reconocer a nivel local el trabajo de día, esa asociación ONG dirigida por Antonio Tarí, que lleva años poniendo a disposición de la ciudadanía sus ambulancias y voluntariado en cualquier situación de emergencia que sufre el municipio y salvando, por tanto, vidas. También se rendirá homenaje a título póstumo a la periodista Olga Avellán, autora del cuento Mi mamá no tiene pelo, que se publicó para ayudar a las familias a explicar a los hijos menores la enfermedad del cáncer y sus consecuencias en el hospital del Vinalopó se llevará a cabo por tanto esa décimo segunda edición del acto homenaje de los defensores de la salud. Y ayer por la tarde nos visitó el presidente del Consejo, Chimo Puig, quien asistió en el Centro de Congresos a la toma de posesión de Carlos Baño como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Puch, en su discurso, destacó el importante lugar que ocupa la provincia de Alicante en la Cunha Valenciana, al ser la provincia en la que más crece el empleo, la contratación indefinida, la creación de empresas, las exportaciones y los turistas. El nuevo presidente, Carlos Baño, aprovechó para reivindicar al presidente del Consejo inversiones pendientes, como la ampliación del aeropuerto de Elche, mejorar las conexiones ferroviarias, suprimir la tasa turística o defender el agua. ...y abandonamos eh, ya eh, las visitas institucionales de ayer... ...para trasladarnos a Arenales del Sol... ...porque allí se presentó ayer la unidad turística de la policía local... ...que va a velar por la seguridad y la convivencia de vecinos y turistas... ...en esos nueve kilómetros que tenemos de playa... ...nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez... ...muy buenos días... Buenos días, Ros. Elche ya ha dado el pistoletazo de salida oficial a la temporada de verano con la puesta en marcha de la unidad turística de la policía local que desde este martes y hasta el 15 de septiembre velará por la seguridad de los bañistas en todas las playas ilicitanas. La unidad está formada por 40 agentes y estará activa de lunes a domingo todos los días de la semana entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. La vigilancia se hará a pie o en bicicleta, tanto por la arena de las playas como por los paseos, para evitar así las aglomeraciones de patinadores o de ciclistas y también se va a incidir en la erradicación de la venta ambulante no autorizada, la vigilancia para evitar robos y hurtos, al descuido o la presencia de masajistas. Este año no habrá servicio de información sobre medidas COVID, pero los drones han venido para quedarse y no realizarán una función de prevención COVID, pero sí de vigilancia de las Costas y control de aforo para evitar masificaciones, tal y como ha explicado el edil de seguridad ciudadana Ramón Abad. Eh, una unidad turística que ya se está consolidando y una unidad turística que está también recogiendo sus frutos, porque desde que se puso en marcha, desde que se implantó, eh, estamos viendo cómo ha habido una notable bajada en el número de incidencias, en el número de hechos delictivos en la playa y, por lo tanto, eh, esa labor, ese trabajo que está desplegando la policía local de Elche, también en nuestras playas, pues está teniendo una buena aceptación y una referencia importante en toda la población. Y más asuntos. El Partido Popular criticó ayer la incompetencia de los socialistas que, según el portavoz adjunto José Navarro, va a costar a los ilicitanos 110.000 euros tras una sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un funcionario municipal con esta cantidad sin haber trabajado en su puesto durante cinco años. Según Navarro, los responsables socialistas dejaron que caducase este expediente sin presentar alegaciones. Lo escuchamos. La incompetencia del concejal de recursos humanos de este ayuntamiento, el señor Ramón Abad, puesta de manifiesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nos va a costar a todos los solicitanos 110.000 euros. 110.000 euros para pagarle a un funcionario con tres expedientes disciplinarios que no ha trabajado en el ayuntamiento en cinco años y que los tribunales de justicia no le han dado la razón, pero condenan al ayuntamiento a pagarle por caducidad del expediente. Es decir, porque el señor Abad no ha cumplido con su obligación. Y ayer fue un día festivo, a la par que reivindicativo con motivo del Día del Orgullo LGTBI, la ciudad se vistió con los colores del arcoíris para exigir una sociedad más tolerante y diversa frente a los ataques que todavía a día de hoy sufre el colectivo. En el salón de plenos tuvo lugar la lectura del manifiesto por la mañana donde se puso en valor los avances conseguidos y se reivindicó el camino que todavía queda por recorrer para conseguir pues, una sociedad más tolerante, justa, ...e igualitaria. Escuchamos a Mariano Valera. En el de Elche estamos comprometidos con terminar... ...con el odio y la discriminación que sufren cada día demasiadas personas... ...y tenemos clara la relación existente entre el aumento de los delitos... ...y la proliferación de los discursos que basados en mentiras... ...fomentan el odio hacia el colectivo... ...y ya ha arrancado una de las campañas comerciales... ...con más tirón, las rebajas de verano... ...y este año además lo han hecho con humor... ...y es que varios cómicos han rodado... ...ocho vídeos promocionales de las rebajas... En, en, ...en los entornos comerciales de la ciudad... ...y lo hacen para incentivar las compras... ...en las tiendas de barrio y en el pequeño comercio... ...frente a las grandes superficies... ...una campaña que ayer presentó... ...el concejal del área, Felipe Sánchez... Ya que es. Divertida, tiene un tono humorístico, pero que además nos hace reflexionar, ¿no? Sobre hechos cotidianos, momentos que todos posiblemente hayamos vivido eh, a lo largo de nuestras compras o de nuestras reuniones con familia y amigos, y con este toque divertido, lo que queremos es hacer, bueno, pues, una, un concienciar sobre ese valor que tiene, más que tiene la, el comercio de proximidad, que es precisamente esa proximidad. Y en esa rueda de prensa, el concejal de comercio estaba acompañado por el director creativo de la campaña, Juanán García, lo escuchamos. Alberga esa ventaja, ¿no? De, de bajas, lo compras y lo estrenas en un momento, ¿no? Cuando, cuando lo necesitas, y además el tiempo que te sobra, pues lo, lo inviertes en pasear, en tomarte una horchota en la glorieta, como veremos. Y la campaña, bueno, eh, sobre todo tiene unos sketches eh, de humor que hacen referencia pues eso, a situaciones cotidianas y con muchas referencias locales, pues, pues eso, como digo, tomarte una horchata o un gofre en la glorieta o, o pasear ¿no? por la ciudad. Y un año más vuelve el concurso Recuerdos de Verano... ...para poner en valor el talento artístico... ...de las personas mayores del municipio. En esta tercera edición, el plazo de presentación de solicitudes... ...será del 22 de julio al 10 de septiembre. El evento contará con la modalidad artística... ...en la que se admitirá cualquier clase de pintura... ...además de la modalidad de relato en castellano valenciano... ...con una extensión de entre 1.000 y 1.500 palabras. El premio será de 300 euros y los requisitos... Para ...para participar son tener más de 60 años y estar empadronado en la ciudad. ...y ayer pudimos hablar con el profesor de Ingeniería... ...Miguel Ángel Oliva, de la Universidad de Elche... ...encargado de preparar al equipo de estudiantes... ...de la Escuela Politécnica que se encuentra... ...durante estos días compitiendo... ...en el concurso internacional Ecosel Maratón... ...el vehículo fabricado, el Dátil 22, lo pudimos ver... ...es muy ligero, pesa 30 kilos... ...y el objetivo es conseguir la marca de años anteriores... ...superar esos dos kilómetros recorridos... ...con un solo litro de combustible... Escuchamos al profesor. El integramiento realizado en la Universidad, todo el tema del de motor o se ha diseñado y fabricado en la Universidad y, tam y también eh, la, el, el, el chasis del coche de monocasco de fibra de carbono lo han realizado también los alumnos en la Universidad. Es un proyecto de, de años. Eh, este año, fundamentalmente, nos hemos centrado en, en limar los defectos que encontramos en la última participación ...porque pensamos que podemos estar al nivel de los mejores en el, con este coche. También hablamos con la estudiante Paula Rivera... ...que es la piloto y la que está ya preparada y entrenada... ...y con muchas ganas de conseguir subir a su equipo al pódium. Pues con muchas ganas, muchas ganas de justo eso... ...después de dos años de parón, de si sí, de si no... ...porque el año pasado estuvimos a puntito también de irnos... ...pero al final no... Muchas ganas, sobre todo muchas ganas de ver el coche en pista ya, de, de todos los, los cambios que le hemos hecho en estos dos últimos años y de ver que de verdad este año vamos más a tope que el último. La Universidad Miguel Hernández de Elche se sitúa entre las mejores universidades españolas, según la última edición del ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Después de analizar un total de 72 universidades públicas y privadas, la UMH ocupa la tercera posición en el apartado de, docien, de docencia, el cuarto en rendimiento y el séptimo puesto en investigación e innovación. Además, la mayoría de los grados que se imparten se encuentran dentro de los cinco primeros puestos en relación a los baremos de docencia, investigación e innovación. Dentro de las universidades valencianas se sitúa en segundo lugar, solo superada por la Politécnica de Valencia. Y la Asociación de Diabéticos del de Checomarca ha organizado por primera vez un concurso nacional de dibujo dirigido a los adolescentes y bajo el lema Mi Diabetes en un Manga. La actual presidenta desde el pasado mes de diciembre, María Pizana, ha señalado que el objetivo es implicar el, a los jóvenes en el autocontrol de esta patología. La escuchamos. Las bases están alojadas en la página de Instagram arroba adec 1989 y el formulario y todo lo que se necesita para presentarlo eh, hay que llevarlo a com donde se recogerán todos los eh, dibujos, ...trabajos, etcétera... ...¿por qué lo hacemos con un manga?... ...pues porque creemos que es el momento... ...de lanzarle a la población juvenil... ...un mensaje de apoyo... ...y de recoger sus expectativas... ...y sus necesidades... ...en cuanto a la diabetes. La Glorieta... ...el despertador de Elche... ...con toda la información local... Damián, ¿en qué consiste Destilando lo Nuestro? Pues en cambiar la frase vivir en una ciudad por vivir una ciudad. ¡Ay, oh, qué poeta eres, ¿eh? Gracias, gracias. Dick te trae Destilando lo Nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibáñez y Damián Moya. Infórmate en orgullososdelokesomos.es Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio.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 si estás buscando para tus hijos una escuela de verano diferente ven a requetearte sí, requetearte entre pisos azules y reina victoria búscanos en google, instagram o facebook requetearte diversión garantizada escultura y pintura con reciclados cerámica, ilustración, manga percusión y mucho más requetearte infórmate en redes sociales y en google requetearte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 Quedan dos minutos para llegar a las siete y media de la mañana y es tiempo de la información deportiva patrocinada por juanagullop.citroen. Nuestro compañero José Antonio González nos va a contar cómo hoy es un día importante, se presenta la campaña de abonos para la próxima temporada. Muy buenos días, Juan. José Antonio, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol presenta hoy a las 11 la nueva campaña de abonos, un siglo en blanco y verde, que arrancará el jueves a partir de las 10. Este es uno de los momentos más esperados por parte de la afición y más en un curso tan ilusionante como es el del centenario en primera. Se espera que el club ilicitano no varíe demasiado los precios de la pasada temporada y el objetivo será alcanzar e incluso superar los 20.000 abonados. En su comparecencia ante los medios, el Propietario Cristian Bragarnik hizo un llamamiento a los seguidores ilicitanos para ropar al equipo esta temporada. Yo estoy ilusionado a que tenemos que sí o sí y como objetivo superar los 20.000 abonados. No tengo dudas que. ...van a continuar los que nos han acompañado... ...más de 14.000... ...intimamos ello a ellos a sumar a, a todos los frangiverdes... ...a venir, porque es importante... ...pero de verdad, hoy, hoy la incidencia económica... ...no sé si nos puede cambiar la ecuación... ...pero sí, tener a toda la gente enchufada... ...apoyando, hace que... ...hemos, hemos sido fuertes de locales... ...y gran parte es importante la gente... ...y bueno, yo creo que podemos seguir sumando eso... ...y, y mostrando una licolía importante... ...que es casi clave... ...yo lo reitero, invito a todos... A A, a sumarse. Por su parte, el presidente Joaquín Buitrago ha adelantado que los precios serán asequibles. Más o menos igual que esto, no, no tenemos, vamos a, a, a seguir manteniendo precios atractivos con la idea de que, de que cualquier aficionado pueda acudir a, al estadio a ver el y Nosotros que tenemos la ventaja de que, que desde cualquier punto del estadio se ve perfectamente el fútbol bueno Yo creo que, que va a haber abonos para, para todas las capacidades económicas En lo deportivo, sin novedades en el frente El Elche sigue sin fichar a menos de cinco días para el inicio de la pretemporada Eso sí, el club ha anunciado que la plantilla de Francisco se va a concentrar En la finca Golf Resort de Algorza en la última semana de julio Y hasta el martes 2 de agosto Recordemos que la liga para el Elche empezará el segundo fin de semana de agosto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 Bueno, buen día. Comenzamos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad han bajado hasta los 20 grados en la estación meteorológica de Teleels. En pedanías como Matola, Derramador, Valverde, Maitino o Ferriol, 18 grados, 20 grados en La Valla, Torrellano, 19 en El Altec. En Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 21 grados.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 Durante esta próxima madrugada no bajarán de los 21 grados. Viernes, sábado domingo veremos algunos intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas de cara al domingo ya subirán por lo menos hasta los 31 grados.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 euros de descuento al cortamotor concesionario San Este verano refrescate con TELELCH Todos los días desde el Beach Club Convicción del Carabasí El Abanico con Teresa Fernández en TELELCH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 Es running by like a silver line over skies La farándula de la vida es el último poemario del escritor José Pallá ...quien a sus 82 años cuenta con una colección de libros... ...sobre su vida, la historia de la ciudad y sus tradiciones... ...Paya ha estado siempre vinculado a la cultura... ...ha sido el promotor de la recuperación de Les Belles de Serra... ...ha estado durante décadas al frente del Patronato Artístico y Cultural de Elche... ...ha mantenido la tradición de subir a la Sierra cada jueves de la extensión... A ...hacer herbetes y siempre ha sido un activista... ...de certámenes literarios, culturales y artísticos en su ciudad... Con la farándula de la vida ha utilizado el verso para mirar en su interior y reflexionar sobre lo que le ha dado la vida y los amores que ha tenido. Este libro lo presentó en plena pandemia, pero sigue recitando cada vez que puede los versos que ha creado para definir la vida como una farándula. El último recital lo dio en Berlín. Lo invitaron. Allí fue un recital poético. Se tradujo sus versos al alemán y se tradujo con una buena causa, recoger fondos para ayudar a los refugiados de Ucrania. José Payá, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmarí. Hoy precisamente cumplo un año más de lo que tú me has dicho, 83. Pues felicidades, José Payá. Qué bien, ¿no?, que la entrevista coincida con 83 años de vida, de una vida que calificas de farándula, de espectáculo. ¿Por qué? Bueno, pues eh, siempre me ha gustado observar y de, de niño me decían que era muy preguntón. Y claro, para enterarte de las cosas, pues tienes que ir preguntando a quien sabe más que tú. ¿eh? Por eso defines este poemario los versos. ¿Por qué? Porque has apostado por los versos para reflexionar sobre tus últimos años. Bien, sabes que eh, son 36 libros los que tengo ya editados. En ellos, pues lógicamente, eh, hay historia, tradiciones y eh, novelas. Tengo un primer poemario dedicado a mi primera esposa, Lolita, y este segundo, pues, de las vivencias desde que me casé con Mari Carmen, diez años después de quedar viudo, a hoy. ¿eh? Y todo lo que he ido recogiendo y observando, lo he puesto naturalmente. Eh, según mi criterio, es decir, que es muy respetable quien lea esto y no considere que, que es lo justo, pues para, según su visión, claro. ¿Y cómo fue presentar este poemario desde 2020, el año de la pandemia hasta ahora? ¿Cómo, cómo se está desarrollando la presentación y cómo está yendo la venta? De, de, tu, de tu libro, de tu último libro? Bien, esto, eh, la editora está en Madrid, Eride, eh, y estos señores son los que hacen la distribución. Entonces, eh, yo aquí lo presenté porque es lógico que vosotros eh, lo, lo extendáis, lo divulguéis porque eso es, es lo, lo mejor, ¿no? que siempre los medios de comunicación sois los que eh, sois los notarios, diríamos, del momento y los adecuados para ir eh, difundiendo esto. Entonces, eh, ya después eh, lo presenté en Alicante, lo he presentado en Crevillente también, eh, y ahora pues se creció esta oportunidad que esta señora el violinista pues, eh, lo leyó y me dijo si estaba dispuesto a ir y colaborar con esta labor de, de ap apoyar a los ucranianos que están en Alemania y yo le dije que sí, por mí no había inconveniente. Y así que pues el día 25 eh, fue el recital, primero eh, flauta y violín y después ella eh, mis, mis poemas. Había una Rapsoda que lo hizo muy bien, ¿eh? que yo, naturalmente yo de alemán nada, francés aún aún, pero alemán nada. Y entonces, pues ella, eh, después de leerlo yo, leer uno, ella lo leía en alemán. Realmente el público, cuando yo leía, aplaudían de aquella manera pero cuando leía a esta mujer, entonces sí que aplaudían eh, con más fervor, diríamos. Es decir, ya lo entendían y ya les gustó lo que, lo que decía. ¿Y cómo es tu verso? Es, ¿Qué poetas son los que te inspiran? Mira, eh, precisamente en este libro eh, comienzo por, eh, no, no contradecir, sino el, el, el poema que Neruda eh, escribió prohibiendo, se prohíbe llorar, se, pro, se prohíbe eh, vivir del recuerdo, etcétera, etcétera, pues yo le digo, eh, eh, empiezo respuesta a Neruda. ¿eh? Y en él, pues eh, no me gusta que, que se prohíba, simplemente, oye, en todo caso, sugerir. ¿eh? Y yo ahí digo, llorar es descargar la tensión retenida. Aprender es analizar motivos y lágrimas desprendidas tras unas circunstancias. Morir poco a poco es recrearse en la cama temiendo levantarse sin saber qué hacer. Evitar los recuerdos es huir de sí mismo. Me disgusta imponer, prohibir. Sugiero aprender a buscar la felicidad, vivir con actitud positiva, saber que podemos ser mejores, que los problemas... Acaban con la muerte, que hemos de enfrentarnos y vencer el miedo luchando por lo que deseamos. Demostrar amor, gozándolo al recibirlo y reconociendo la ternura del momento. Eh, comportarse como si fuera el último bien que pudiera hacer. Pensar que tras nuestras obras siempre habrá un continuador dispuesto a aprovecharlas y superarlas. Eso es el, el poema primero pues, de este poemario. Pues con eso nos hacemos una idea. Hemos dicho que llevas dos años ya con este poemario presentándolo cada vez que sí. se te invita. En Elche, ¿cuántas presentaciones has hecho? En Elche dos. dos bueno, eh, sí, en, en, en alguna ocasión me han invitado a un sitio... Eh, pues allí mismo en jubilados y pensionistas ilicitanos también hubo un recital, pero bueno, no era la, la presentación, era más bien pues un, una actividad dentro de las que organizamos anualmente. En, en la asociación ¿Eh? todos y los meses teníamos una cantidad de actividades que ahora ya estamos empezando a reemprenderlas y a partir de, de septiembre si Dios quiere eh, pues continuaremos eh, José Payá, eh, en esta entrevista cumples 83 años por eso la pregunta un escritor con 36 libros ya publicados en Elche ¿cuál es su regalo de cumpleaños más deseado? Mira, eh, soy una persona muy romántica, pero a la vez pragmática. ¿eh? Y entiendo que esta vida que vivimos tan rápidos, ¿eh? pues eh, eh, espero lo que Dios me dé. Todo lo que eh, Dios crea conveniente, que debo de desarrollar para intentar hacer un poco mejor eh, este círculo reducido donde me desenvuelvo, pues ahí estaré siempre. ¿Eh? Y sobre todo, pues las amistades. ¿eh? Tener una amiga como tú, que eres un encanto y una gran profesional, pues todo eso es la satisfacción que recibo. Precisamente te quería hablar de tus amistades, de tus... bueno, siempre has estado vinculado a las tradiciones, a los certámenes literarios. Desde que estás publicando, parece que te has retirado un poco de la, de la vida pública. Así que con 83 años, ¿cuál será el siguiente libro? Pues el siguiente libro ya lo estoy haciendo, es una novela que eh, la titulo, eh, según, además es, es la vida de una persona que me la contó y, y me, pareció, me pareció muy interesante lógicamente eh, hay que alimentar a, a una cantidad de cosas para hacerla más amena, verdad y, eh, interesante de cara al público, pero eh, pues, eh, ella misma me dijo, eh, Lola, amor imposible, amor invencible, y voy a respetar ese título, ¿Eh? porque esta señora eh, tuvo una vida muy, muy ajetreada, ajetreada, su marido incluso maltrato, tuvo que separarse, bueno, eh, una vida de, de, desde un hogar eh, en, en, en, en, en la provincia de Granada muy, muy humilde, eh, hasta después que eh, tuvo un una vida más, más, más holgada y demás, pero su marido se jugaba el dinero y pudiendo tener bastante, pues eh, está, está otra vez pues, viviendo de lo poco que cobra. Una historia que te la ha dado tus propias amistades. Pues muchísimas gracias, José Payá, y enhorabuena por ese último poemario y suerte con tu novela de Lola, de ese amor invencible, siempre romántico. Te dedico esta canción. A ver si te gusta. Gracias, mi amor, gracias a ti. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con en las palabras que pienso y declaro: madre, amigo, hermano, luz lumbrando. La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve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 Gracias aan de vida, die mij heeft dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto.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 Quedan 11 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a recordar las crónicas meteorológicas, deportivas y también informativas. Llevamos contando desde las 7 de la mañana pues un nuevo rechazo a la cesión temporal de la Dama delche. El ministro de Cultura, Miquel Iseta, lo rechazó ayer en eh, la sesión parlamentaria en el Senado dijo que no iba a aprobar el traslado porque así lo desaconsejan los técnicos de su ministerio, como se apuntó por escrito en una carta el pasado mes de febrero por parte del director general de Bellas Artes al Ayuntamiento de Ilche. Para compromiso, pues el informe técnico está hecho a la carta y los argumentos utilizados están totalmente desfasados de hace más de 20 años. También les hemos contado los titulares que nos dejó ayer en la visita del conseller de Sanidad. Anunció la puesta en marcha tras este verano del servicio de hemodinámica para atender a los infartados las 24 horas del día y durante todos los días del año, porque de momento solo el servicio para los infartados en el Hospital General abre 7 horas y por la mañana. También nos visitó el presidente de la Generalitat, ...estuvo ayer por la tarde en Elche en el centro de congresos... ...con motivo de la presentación de la nueva junta directiva... ...de la Cámara de Comercio y dijo que nuestra provincia... ...pues es líder en creación de empleo... ...también les estamos contando desde las 7 de la mañana... ...que vuelve la unidad turística de la policía local... ...a velar por la seguridad de todos los bañistas y turistas... ...en las playas de Elche durante los meses de verano... ...un total de 40 efectivos forman parte de esta unidad... ...que comenzó a funcionar ayer y que hasta el 15 de septiembre... ...estará vigilando el litoral a diario, a pie y en bicicleta. Y hoy comienza en el Centro de Congresos la primera jornada... ...del tercer debate del Estado sobre el municipio del mandato eh, local... ...del Gobierno de Coalición, Peso y Compromís. Por primera vez se dará para participación a los representantes... ...de las universidades afincadas en Elche... Y nuestro compañero José Antonio González nos está contando que a las 11 se presenta la campaña de entradas para la próxima temporada que llevará por lema un siglo en blanco y verde y con el objetivo de llegar a los 20.000 abonados del Elche Club de Fútbol. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Pues cuando faltan siete minutos para llegar a las ocho de la mañana... ...vamos con la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González... ...muy buenos días...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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las ocho en punto de la mañana. Hemos llegado ya a la segunda hora del programa La Glorieta. ...hoy va a comenzar a las 10 el debate sobre el estado del municipio... ...y en la tertulia con los periodistas Pedro Soriano y Antonio Zardoya... ...nos preguntaremos en este programa sobre su utilidad pública... ...y si continuará siendo un tostón como se le escapó al alcalde... ...en el debate del pasado año... ...hablaremos también de la diabetes en la entrevista que realizaremos... ...sobre las 9 menos cuarto a la presidenta de la asociación... Y seguimos hablando de la Dama del Che, porque sucesión, ya sea temporal o definitiva, no se va a producir. Pues comenzamos, vamos con las intervenciones ayer en el Senado del de ministro de Cultura, Miquel Iseta, que volvió a responder al senador de Compromís, Carles Mulet... que no va a autorizar el traslado de la Dama del Che por ser una pieza única y por desaconsejarlo, los técnicos de su ministerio.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 Pues el ministro vuelve a repetir lo mismo, un no por respuesta y además Compromís califica de tomadura de pelo que el ministro hable de razones partidistas para atraer a la dama de Elche, cuando en el pleno de abril se consiguió por primera vez unanimidad política para reclamar sucesión permanente. Ayer el senador Carles Mulet le reprochó que los únicos informes técnicos están hechos a la carta y con argumentos desfasados. Lo escuchamos.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 van en aumento conforme se acerca la fecha, el 4 de agosto. Ayer, la UNED presentó en rueda de prensa el Seminario Científico, con algunos de los mejores especialistas de España en cultura ibera que se va a organizar el próximo mes de octubre. El director de la UNED, Francisco Escudero, así lo anunciaba. La intención es contribuir al estudio, a la investigación y también a la divulgación, a la promoción de, de, del mundo ibero. Y... En este seminario también se va a abordar la representación de la mujer en la cultura ibera, su religiosidad, la romanización de los íberos y un trabajo científico sobre el busto de la dama de Ilche, según el director del MAE, Miguel Pérez. De que sea excesivamente académico, sí que consideramos que,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 ...el esfuerzo inversor de la Generalitat... ...para mejorar la asistencia sanitaria. Gracias Marga por ese resumen... ...pero uno de los titulares más destacados... ...que nos dejó el conseller... ...es que anunció la puesta en marcha... ...en el Hospital General de Ilche... ...tras este verano... ...del servicio de hemodinámica las 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...una reivindicación que viene de lejos... ...y que va a evitar el traslado de una treintena de infartados... ...cada semana a la ciudad, al Hospital de Alicante... ...y es que en el Hospital General ese servicio... ...en la actualidad solo abre 7 horas por la mañana. En Alicante está activo el código de infarto para San Juan... ...y el Hospital General de Alicante...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 Eh, va a estar eh, excelentemente eh, acogida en el código infarto a partir del verano. También le preguntamos sobre la pandemia. Reconoció que en la última semana se ha producido un ligero incremento de contagios por COVID. En el Hospital General hay 37 ingresados, uno de ellos en la UCI, frente a las 20 personas ingresadas de media de las últimas semanas. La mayoría de esos casos se han detectado a raíz de acudir al hospital por otra patología y que han dado positivo tras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 Hoy, además, el Hospital Vinalopó, su departamento, va a reconocer a nivel local el trabajo de día, esa asociación sin ánimo de lucro, dirigida por Antonio Tarí, que lleva años salvando vidas, poniendo a disposición de la ciudadanía sus ambulancias y voluntariado en cualquier situación de emergencia que se sufre en el municipio. También se va a rendir homenaje a título póstumo a la periodista Olga Bellán, autora del cuento Mi mamá no tiene pelo, que se publicó para ayudar a las familias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 pues la que más crece en empleo, dijo, la contratación indefinida, la creación de empresas, las exportaciones y los turistas. El nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, aprovechó para reivindicar ante el presidente del Consejo inversiones pendientes como la ampliación del aeropuerto de Elche, mejorar las conexiones ferroviarias, suprimir la tasa turística o la defensa de los trasvases.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 ...también en nuestras playas... ...pues está teniendo una buena aceptación... ...y una referencia importante en toda la población. Pues Ramón Abad, además de ser concejal de Seguridad Ciudadana... ...gestiona las competencias de recursos humanos... ...y le llovieron las críticas por parte del Partido Popular... Ah, ya que el portavoz adjunto ayer, José Navarro, dijo que su gestión nos va a costar 110.000 euros tras una sentencia que obliga al ayuntamiento a indemnizar a un funcionario municipal con tal cantidad sin haber trabajado en su puesto durante cinco años. Según Navarro, los responsables socialistas dejaron que caducase el expediente sin presentar alegaciones. Esc lo escuchamos.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 Es decir, porque el señor Abad no ha cumplido con su obligación. No podemos permitir bajo ningún concepto que la incompetencia, que la negligencia de un concejal del Partido Socialista nos cueste a todos los solicitanos 110.000 euros. Y ayer fue un día festivo a la par que reivindicativo con motivo del Día del Orgullo LGTBI en Elche. La ciudad se vistió con los colores del arco iris para exigir una sociedad más tolerante y diversa frente a los ataques que todavía a día de hoy sufre el colectivo. Escuchamos al concejal de Igualdad en un momento de su intervención de la lectura tras la lectura del manifiesto en el Salón de Plenos.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 que, basados en mentiras, fomentan el odio hacia el colectivo. A este manifiesto también se sumaron todas las fuerzas políticas, excepto Vox, y en él también participaron jóvenes del programa de Valientes, quienes trabajan para tener una ciudad más diversa y respetuosa. En el mismo balcón del Ayuntamiento se desplegaron las banderas multicolores, como símbolo de un municipio que respeta la diversidad afectivo-sexual y de género.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 Y un año más vuelve el concurso Recuerdos de Verano para poner en valor el talento artístico de nuestros mayores. En esta tercera edición el plazo de presentación acaba el 10 de septiembre y comienza el 22 de julio. El evento contará con la modalidad artística en la que se va a admitir cualquier clase de pintura, además del relato en castellano o valenciano con una extensión de entre 1.000 y 1.500 palabras. ...de 60 años y estar empadronado en Elche. Además, ayer hablamos con el profesor de Ingeniería... ...de la Universidad de Elche, Miguel Ángel Oliva... ...porque es el encargado de preparar, es quien ha preparado... ...al equipo de estudiantes de la Escuela Politécnica que se encuentra compitiendo en el concurso internacional EcoShell Marathon. El vehículo fabricado, el Dátil 22, lo presentaron ayer. Es muy ligero, pesa 30 kilos, es pequeño, y el objetivo es conseguir la marca de años anteriores, superar los dos kilómetros recorridos con tan solo un litro de combustible. Escuchamos a Miguel Ángel. Integramiento realizado en la universidad, todo el tema del de motor,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 porque pensamos que podemos estar al nivel de los mejores en el, con este coche. También hablamos con la piloto de este coche, del vehículo Dátil 22, ella es la estudiante Paula Rivera, nos dijo que tiene muchas ganas y está muy preparada para conseguir pues, eh, la meta, el poder subir a su equipo al podium.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 Y hoy a las 10 de la mañana comienza en el centro de congresos con la intervención del alcalde el tercer debate sobre el estado del municipio del actual mandato municipal. Tras el discurso del alcalde van a intervenir dos ciudadanos elegidos, aseguran de forma aleatoria. Le seguirá el representante empresarial, los sindicatos, por primera vez también estará el alumnado de las universidades del CEU, Miguel Hernández y la UNED con respuesta incluida del alcalde. Por la tarde continuará a las cuatro y media con todos los representantes de más de una veintena de consejos municipales, juntas vecinales del Camp Delch y colectivos sociales, terminando con la respuesta del alcalde. Y así será la primera jornada. Y mañana jueves le toca el turno pues, a la segunda y último día del debate. Y serán los portavoces de los grupos políticos quienes hablarán y también el alcalde.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 La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local. 8 y 23 minutos de la mañana... ...y antes de la crónica deportiva... ...y la crónica de Nuestro Hombre del Tiempo... ...vamos a contar, y lo hacemos... ...con la cantante mexicana Sofía Reyes. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a brrr. Donde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. It's out and I let my love in these mind ...con Rosmari Alonso. Tres minutos para llegar a las ocho y media de la mañana... ...damos paso a nuestro compañero José Antonio González... ...quien nos cuenta pues la previsión más importante... ...de esta semana que tendrá lugar esta mañana... ...con la presentación de la campaña de abonos... ...para la próxima temporada... ...muy buenos días José Antonio...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 en el Villamarina ante el Betis hasta luego para los calores de este verano Juan Agulló. recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis, para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito y si crees que es momento de cambiar Juan Agulló, vehículos de ocasión con los mejores precios y un año de garantía Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche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 ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente. Como tú elijas, infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. 8 y 32 minutos de la mañana. Es tiempo de recordar esos consejos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 La boda de tus sueños es posible. En Finca La Laguna, by Pilsen Restauración. Diseñamos tu boda a medida. Por eso hemos ganado Buenos los días, World Awards Jesús, tres años consecutivos. Allá, al Finca La Laguna, un lugar mágico. Para un día especial que recordar siempre. Infórmate en Pilsenrestauración.es 8 y 34 minutos de la mañana es tiempo para conectar con la sala de control de tráfico. Allí se encuentra Jesús Iniesta. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmar. Hoy el tráfico continúa estando tranquilo. Sí, efectivamente, el curso ya ha acabado y nos encontramos a esta hora de la mañana con tráfico fluido en las principales vías de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes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 Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas. Y algunos colegios continúan con actividades escolares de verano. Mucha atención a las zonas con centros escolares. En cuanto a cortes de calle, hoy únicamente eh, eh, continúa cortada la calle Antonio Anton Asencio, por, que, que está cortada por obra desde Basa de los Moros.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 el programa que madruga contigo no descansas bien por las noches problemas de espalda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 Hemos llegado a las 8 y 38 minutos de la mañana, abrimos esa ventana que tenemos todos los días, nos asomamos al kiosco, vemos los principales diarios nacionales, cómo coinciden, porque sin duda la noticia está en Madrid, en esa cumbre de la Alianza Atlántica. Biden dice el país, recoge la fotografía de Biden y Pedro Sánchez juntos eh, dice que promete a España cooperar ante las migraciones desde África, también nos deja otro titular esa cumbre que comienza hoy en Madrid, ayer fueron los preliminares, Finlandia y Suecia a un paso de la OTAN tras levantar Turquía el veto, la adhesión de los países nórdicos es algo que va a suceder, es lo que dicen los mandatarios. ...también recoge el país que Trump intentó marchar... ...con los insurrectos armados hacia el Capitolio... ...el presidente mandó relajar la seguridad... ...según una testigo... ...salvado de un misil ruso por 15 minutos... ...es lo que recoge el país en portada... ...el testimonio de un empresario de 38 años... ...que se disponía a ir... ...pues a ese centro comercial... ...cercano a su casa en Ucrania, que fue bombardeado por Rusia... ...y 50 migrantes mueren en un trailer, en un camión en Texas... ...deshidratados y asfixiados, una nueva tragedia migratoria... ...lo que recoge la prensa de hoy. También el país recoge una entrevista al nuevo presidente de Colombia... Y el ABC, la misma fotografía que el, eh, que el país, Biden y Sánchez conversaron ayer durante una hora en la Moncloa. Biden anuncia que va a ampliar el despliegue naval en Rota. La base militar albergará seis destructores después de acordar con Sánchez fortalecer la cooperación en defensa con España, un aliado dijo indispensable. ...también recoge que Turquía levanta el veto... ...a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN... ...a cambio de que no apoyen a los kurdos... ...El Mundo recoge en titulares... ...lo del veto de Turquía que levanta... ...y dice que Turquía retira su veto a Suecia y Finlandia... ...Felipe VI, ningún país es ajeno a la guerra... ...la seguridad de España pasa por Ucrania... Entre comillas recogen esa frase del discurso del rey. Estados Unidos va a desplegar, dice el mundo, su mayor flota en España de la historia. Biden y Sánchez pactan en una reunión en Moncloa a aumentar a seis destructores en rota los buques del escudo antimisiles y Washington se compromete a cooperar en el norte de África. También recoge que el reglamento europeo, más allá de la cumbre... ...en Madrid de la OTAN dice que el reglamento europeo... ...no permite las presiones del gobierno, del gobierno... sobre el Instituto Nacional de Estadística... ...a raíz de la dimisión de su presidente... ...y el PSOE pacta con Bildu... ...que se investigue el franquismo hasta 1983... ...para incluir a las víctimas del GAL... ...y los destituidos de Indra dicen a la Comisión de Valores que el Ejecutivo hurtó información a los accionistas. ¿Y qué nos trae también la razón? Pues la foto de familia de los líderes asistentes a la cumbre de la OTAN anoche ...en el Palacio Real de Madrid... ...donde los anfitriones fueron los reyes de España... ...allí se reunieron, cenaron los mandatarios... ...los jefes de Estado y de Gobierno... ...Biden señala a España como un aliado indispensable... ...así lo titula el diario La Razón... ...España y Estados Unidos refuerzan su relación estratégica... ...y la respuesta al reto migratorio... ...Turquía levanta su veto a la adhesión de Suecia y Finlandia... A la, a, la, a la Alianza Atlántica. Y Bildu salva la ley de memoria del PSOE tras pactar eh, llegar a los GAL. Declarará ilegal el régimen franquista e incluirá la persecución del catalán. Y tragedia también recoge la razón. La tragedia en Texas no está previsto abrir un camión y ver cadáveres, lo que ocurrió hace dos días en Estados Unidos. ...y el alcalde de Kiev hemos perdido demasiado tiempo, entrecomillado... ...también recoge la razón, la victoria de, Ra de Rafa Nadal ayer en Wimbledon... ...dice, reaparece tres años después y sufre para alcanzar la segunda ronda. Estos son, hay más, pero son las portadas de los diarios destacados que les ofrecemos todos los días de lunes a viernes aquí en el programa La Glorieta. En Telehit Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Este verano refrescate con Telehit.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 ...con Rosmari Alonso. Mi diabetes en un manga... ...es el lema de la primera edición... ...del concurso de dibujo... ...que la Asociación de Diabéticos de El Chico Marca... ...ha organizado con el objetivo... ...de seguir mejorando la calidad de las personas... ...que sufren esta patología... Una asociación sociosanitaria con más de 30 años de historia cuyo objetivo ha sido abarcar esta enfermedad desde todos sus ámbitos, la prevención, la detección precoz y el tratamiento. Acaba de renovar su junta directiva y desde el pasado mes de diciembre María Pizana es la presidenta quien ha tomado las riendas con el reto de seguir avanzando en la atención a las 40.000 personas diagnosticadas en esta comarca, en Elche. María Pizana, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ros. Bueno, antes de hablar de la incidencia de esta enfermedad sobre la población y de vuestro trabajo, que lleváis una mochila muy pesada, son más de 30 años como asociación, me gustaría hablar de tus retos. Eres presidenta y ya habéis eh, inventado una edición de un concurso de dibujo. Estamos hablando de la primera. ¿Por qué? Bueno, eh, antes, como bien decías, eh, relacionado con el número de pacientes que hay, que luego lo comentaremos y demás, sabes muy bien que tenemos fundamentalmente dos tipos especiales De ¿no? diabéticos Serían los tipo 1, que son los diagnosticados en la edad infanto-juvenil y la edad temprana adulta, y después tenemos los tipo 2, eh, que son los diagnosticados por otros motivos que no tienen que ver directamente como, como, en, el primer, como en el primer caso y que son más numerosos y que van asociados pues, a patologías como la obesidad o cualquier otra incidencia que también hace, digamos, eh, mucho énfasis ¿no? en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Qué nos ocurre? Pues que tenemos eh, a la parte infantil muy cubierta en atenciones muy bien eh, tratada en cuanto a la adherencia por parte de los pacientes al tratamiento y al seguimiento. Una parte del tipo 2 también muy importante que quiere participar de esta educación diabetológica como principal instrumento para llevar a cabo su enfermedad de forma, digamos, saludable y con una esperanza de vida altísima, pero nos ocurre que en los adolescentes nos quedamos un poco eh, solitos. ¿Por qué? porque la adolescencia es una etapa ya muy difícil para cualquier persona, sea o no sea diabética, y la negación o las limitaciones pues son un hándicap importante. El poder lanzar este concurso de dibujo, lo que pretende es acercarnos a ese mundo suyo, que en este caso sería el universo manga, tan importante ahora mismo eh, para los adolescentes, es intentar recoger un feedback, qué necesitan, qué podemos ofrecerle eh, y darle visibilidad a esas buenas prácticas que estoy segurísima que se dan entre los jóvenes y al mismo tiempo utilizarlo como impulso educativo para otros compartiendo esas ideas. Esto significa que habéis visto una necesidad para que los adolescentes, los jóvenes puedan conseguir controlar esta enfermedad porque hasta el momento son negacionistas de la misma o rechazan cualquier límite. No sería tan exhaustivo pero sí es una negación a lo que tengo, es una parte que es fundamental en la adolescencia, el negarse un poco a lo que uno tiene. Si además le añadimos una limitación como una diabetes, pues se acentúa. Pero bueno, no sería una negación total, pero sí un no querer aceptar ese, esa condición. no mm. Y creo que la única manera, o podría ser una de las formas de, de suavizar ese proceso, sería pues teniéndola enfrente, aceptándola y contándola a otras, compartiendo ese, eh. ese conjunto de cosas que nos ocurren en la vida diaria de, de cualquier diabético. Pues María, vamos a hablar de esa primera edición. La habéis presentado justo cuando termina el curso. ¿Cómo es la logística? ¿Cómo va a funcionar esta edición? La logística, Claro, la logística es que tengan más tiempo. Bueno, en primer lugar porque sale de una idea de nuestra junta directiva eh, y bueno y siempre se tarda un poco de tiempo en poder prepararla pero la idea de sacarla en este momento es cuando los niños ya han acabado niños y adolescentes han acabado el periodo de escolarización digamos obligatorio de, de de curso que ha finalizado y que tengan tiempo de poder preparar esos cómics o, o, o dibujos donde nos puedan contar esa experiencia El concurso estará abierto desde, bueno, ha estado, de, empezó el día 21 y estará abierto hasta el 15 de septiembre para poder presentar todos esos dibujos. ¿Y es? Los dibujos se presentarán eh, a un correo electrónico que se llama mi diabetes en un manga, eh, a través de eh, los formularios y las bases que están en Instagram alojadas en arroba dec 1989 Sí. y el día 15 de octubre el jurado que se ha designado pues valorará esos premios y tendremos un primer premio y dos accessit el valor del primer premio es de 200 euros y sí. los dos accessit de 50 euros cada uno están promovidos por empresas locales que nos han apoyado al 100% en la ejecución de, de, este, de este concurso y que les ha encantado sí. destacamos a Wonders que es quien va a hacerse cargo de ese primer premio y el segundo premio sería el Club de Leones y el, el otro ACESIT eh, se hace cargo el Hospital Rivera Salud y el ámbito de este concurso es local comarcal provincial es nacional nosotros no sabéis bueno y si no os lo cuento que la asociación de diabéticos de elche y comarca eh, pertenece a la Federación Española de diabéticos, Por lo tanto, eh, nosotros hemos lanzado este concurso a nivel nacional y estamos apoyados, por supuesto, en Comunidad Valenciana por la Federación de, propiamente dicha de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué? Pues porque creen, creemos que es un proyecto exportable y, y lo que quisiéramos posteriormente, con todo lo que podamos recoger de este concurso, es hacer una buena exposición y una buena puesta en valor de todo aquello que, que salga. María, me da la impresión de que al presentar esta idea, que la queréis convertir en, en un concurso nacional, tienes más como presidenta de esta asociación. Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿Qué tenéis preparado para 2022? Bueno, nosotros eh, en primer lugar siempre estamos a disposición de cualquier persona que padezca la enfermedad en nuestra sede, que como bien saben estoy segura todos los oyentes eh, del programa, estamos en el paseo de la juventud número 3 eh, y a disposición en horario de tarde de 5 a 8 para cualquier consulta. Además, en el ámbito de los adultos tenemos eh, eh, la puesta en marcha de seis talleres educacionales dirigidos a personas tipo 2, con el tema principal de la nutrición como un elemento fundamental en el tratamiento de la enfermedad. Nos dirigimos también a padres, que tenemos varias actividades que empezarán en el mes de septiembre con niños y un taller ya programado de psicología para adolescentes también a partir del mes de septiembre y octubre. Y luego tenemos una actividad que todos los años realizamos con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Que es el 14 de noviembre. Este año se celebrará aquí en Elche el día 13 y estamos eh, preparando todos los actos pues, con mucha ilusión, porque además en este día se entregarán los premios del concurso. Pues eh, María, para terminar, hablemos de esa incidencia que tiene la diabetes en la población. Hemos hablado de 40.000 personas en elche diagnosticadas. Sí. Eh, Ustedes sí, consideran sí, sí. que se duplica esa cifra porque hay mucha gente que no se diagnostica o no está diagnosticada porque, sobre todo, la eh, diabetes tipo 2 eh, se camufla en otras eh, patologías. Lo has comentado, como la obesidad, la hipertensión, en fin... Eh, sí. eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, tanta incidencia? A ver, a nivel mundial se, o nos ocurre lo mismo No es una incidencia típica que podamos decir Que está asociada a una población determinada, raza o, o cultura Sino simplemente que la diabetes y, es una de las principales enfermedades a nivel mundial En Comunidad Valenciana hablamos de muchísimos diabéticos, 200.000 400.000 si contamos los que no tenemos diagnosticados. ¿Por qué? Pues porque esa diabetes tipo 2, eh, además de disfrazarse, es difícil de detectar porque viene asociada a una complicación y muchas veces esa complicación se da antes del diagnóstico. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. En ese diagnóstico precoz tenemos que apoyar a, todo el, a todos los centros sanitarios, a al área de salud nuestra, que es un área muy importante con una población y una prevalencia muy alta, de casi el 12%, y entonces hay que prestar nuestro mayor apoyo a ese tratamiento educativo y sobre todo de prevención de la enfermedad. Todas las actividades que hacemos eh, inciden en la necesidad de controlar el peso, de controlar el colesterol, de controlar la hipertensión, porque muchas veces van de la mano de una diabetes incipiente. Mejor consejo para prevenir la alimentación fundamental, saludable, el azúcar, ¿hay que desterrarlo? Mm, el azúcar es algo que, el, que nuestros alimentos ya poseen, casi todos. Toda la fruta, toda, a ver, la, todos los, a ver si lo digo correctamente. Todas las proteínas, eh, incluso los hidratos de carbono que, que ingerimos en, en, en las comidas básicas que conocemos como mediterráneas, las legumbres, etcétera, todo tiene hidrato de carbono. Si hidrato de carbono es necesario para el funcionamiento del organismo y ya lo tiene. Entonces esa riqueza que tenemos aquí, que es envidiable en otros sitios, que es esa perfecta granja a todos los niveles y huerta, Pues eso, ese alimento de primera, de primera mano que tenemos nosotros es fundamental para la alimentación. El azúcar procesada es la culpable de esa obesidad. Y es ahí donde hay que decir no, a ese azúcar procesado. No hay que decir a lo mejor que no a echar azúcar en un café. Pero a lo mejor sí a comer cuatro o cinco magdalenas envasadas, ¿no? Cuando podemos tomar una tostada con aceite... Y tomate. Entonces, tampoco es un consejo eh, ni mucho menos médico, pero sí que sería necesario incidir en la importancia que tiene la dieta mediterránea, como acabas de decir, en este, en este tipo de enfermedades, ¿no? Pues María Pizana, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por trabajar como lo hacéis desde esta asociación durante tres décadas aquí en Elche para prevenir y para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que sufren esta patología. Gracias. Gracias. La glorieta.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 El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche. También Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109 Elche.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 pues hemos llegado ya a las 9 de la mañana a la tercera y última hora del programa la glorieta de este miércoles 29 de junio tenemos 23,4 grados de temperatura y por delante un día que alcanzaremos con cielos despejados según bordonado y alcanzaremos una máxima en torno a los 29 grados a las 10 de la mañana comienza el debate sobre el estado del municipio en el centro de congresos y en 15 minutos comenzará aquí en el programa la glorita nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas Pedro Soriano y Antonio Zardoya. Nos preguntaremos sobre la utilidad pública de este debate y si continuará siendo un tostón como se le escapó al alcalde en el último que se celebró el pasado año. También hablaremos de la dama Delche de porque su cesión, ya sea temporal o permanente, volvió a ser rechazada ayer por la tarde en el Senado. ...por el ministro de Cultura, Miquel Iseta... ...ha sido nuestra noticia de portada... ...se la hemos contado desde las 7 de la mañana... ...vamos a escuchar las intervenciones... ...del ministro primero de Cultura... ...que volvió a responder... ...al senador Carles Mulé de Compromís... ...que no va a autorizar el traslado de la pieza... ...por ser única... ...y por desaconsejarlo... ...los técnicos de su ministerio. Igual no me he explicado bien...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 Pues de tomadura de pelo calificó compromis que el ministro hable de intereses partidistas para atraer a la dama cuando en el pleno de abril aquí en Elche se consiguió por primera vez unanimidad política para reclamar sucesión permanente. El senador Carles Mulet le reprochó que los únicos informes técnicos actuales están hechos a la carta y totalmente con argumentos totalmente desfasados.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 van en aumento conforme se acerca la fecha, el 4 de agosto. Ayer mismo, la UNED presentó en rueda de prensa un seminario científico con algunos de los mejores especialistas de España sobre cultura ibera que se va a organizar el próximo mes de octubre. Esto es lo que dijo el director de la UNED, Francisco Escudero. La intención es contribuir al estudio, a la investigación y también a la divulgación, a la promoción de, de, del mundo ibero.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 el área de los cuatro departamentos del sur eh, va a estar eh, excelentemente eh, acogida en el código infarto a partir del verano. También le preguntamos al conseller sobre la evolución de la pandemia y dijo, reconoció, que en la última semana se ha producido un ligero incremento de contagios por COVID en la provincia,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 para cualquier situación de emergencia que sufre el municipio. También se va a rendir homenaje a título póstumo a la periodista Olga Bellán, autora del cuento Mi mamá no tiene pelo, que se publicó para ayudar a las familias a explicarles a sus hijos pequeños la enfermedad del cáncer y sus consecuencias. Con esto, el Hospital Vinalopó llevará a cabo esta mañana la decimosegunda edición del acto homenaje de los defensores de la salud. Y ayer por la tarde tuvimos otra visita, la del presidente del Consejo, Chimo Puch, porque asistió al centro de congresos por la toma de posesión de Carlos Baño como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Puch. en su discurso, destacó el importante lugar que ocupa la provincia de Alicante en la comunidad, ya que dijo que es la que más crece en empleo, contratación indefinida, creación de empresas, exportaciones y turistas el nuevo presidente de la cámara carlos baño aprovechó la presencia de Puch para reivindicar inversiones pendientes como la ampliación del aeropuerto de elche mejorar las conexiones ferroviarias suprimir la tasa turística o defender mejor los trasvases sobre todo el tajo segura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 Pues el concejal de Seguridad Ramón Abad también es concejal de Recursos Humanos y su gestión ha sido duramente criticada por el Partido Popular. Ayer el portavoz adjunto del PP, José Navarro, dijo que su gestión va a costar a los ilicitanos a las arcas municipales 110.000 euros por una sentencia que obliga al ayuntamiento a indemnizar a un funcionario municipal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 Y más asuntos. Ya ha arrancado una de las campañas comerciales con más tirón, las rebajas de verano. Este año además lo ha hecho con humor. Y es que varios cómicos han rodado ocho vídeos promocionales de las rebajas en entornos comerciales de la ciudad. Lo hacen para incentivar las compras en las tiendas de barrio y en el pequeño comercio frente a las grandes superficies, según el edil del área, Felipe Sánchez. Ya que es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 ...con Rosmari Alonso. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana... ...y es momento, es miércoles... ...y es momento de iniciar nuestra tertulia... ...con los periodistas de hoy... ...tenemos con nosotros, aquí en los estudios... ...a Pedro Soriano, muy buenos días Pedro... ...Hola, muy buenos días a todos... ...y tenemos en el norte de, de la ciudad a Antonio Zardoya... ...muy buenos días Antonio... Buen día Ross. ...bien, hoy tenemos muchos asuntos que debatir... ...primero tenemos que hablar del debate sobre el estado del municipio... ...que comienza hoy... ...porque me gustaría preguntaros una cosa... Mm, llevamos ya varios debates sobre el estado del municipio en estos dos últimos mandatos del gobierno de Carlos González. ¿Y para qué sirven? ¿Qué creéis vosotros que ha aportado a la gestión de los gobiernos anteriores y de este, Pedro? Bueno, no sé. Sí, o sea, habría que hacer un inventario de las cosas que se dicen, de las cosas concretas que se dicen en esos debates y luego ir punteando las que realmente pasan a la esfera de la Administración para ejecutarlas o no. Yo ya te digo, eh, durante los últimos debates, bueno, yo creo que desde el principio, las pedanías siempre han reclamado inversiones. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Se ha hecho caso? Hombre, eh, de alguna manera sí. O sea, las pedanías tienen algunos servicios que antes los tenían muy, muy extraños o, o, o no los tenían simplemente el otro día estaba en una pedanía de Elche y me di cuenta de que la frecuencia de los autobuses estaba aumentando por allí no sé si será en todas, tenemos muchas pedanías ¿eh? o sea, es que el, el término municipal ilicitano, y menos mal que se segregó Santa Pola, que también lo era es, es abundante eh, consultorios de salud dispensarios, yo creo centros sociales, en algo se ha ido avanzando posiblemente mmm, de forma más lenta de lo que los, realmente los vecinos demandan y necesitan, que no son demandas gratuitas Pero bueno, en pedanías yo creo que todo es poco, pero que algo lentamente se va, se va haciendo. Antonio, tú estás en una pedanía. Que son, sí. Son, son, ¿Son útiles estos debates? Yo creo que estos debates suelen ser, declaraciones de intenciones, el de esta semana, el que empieza ahora va a ser muy político porque están las elecciones a la vuelta de la esquina, dentro de eh, 11 meses, con lo cual supongo que el PSOE va a echar el resto Pablo Ruz va a echar el resto y Compromís también pero bueno, eh, sirvan o no es bueno que se debata sobre el estado de la ciudad y yo creo que es muy positivo y que trascienda la opinión pública justo ayer me estaba leyendo una carta publicada en el día de información de Guadalupe Arana que es la, la secretaria la encargada de comisiones en, eh, para pensionistas, ¿no?, y abogaba por una eh, ciudad más habitable. Pero decía cosas muy concretas, que son asignaturas pendientes que venimos arrastrando desde hace muchos años. Faltan dos centros de salud. Uno de ellos, en Altavis, hacerlo en el huerto de Trabalón, porque el actual ya casi es un hospital, está absolutamente congestionado. ¿Qué vamos a hacer con el solar en Carrus de Highton?, ...donde el alcalde anunció hace unos meses... ...una especie de segundo gran teatro... ...más multicines... ...no llegó a concretar exactamente qué... ...pero Carros necesita muchas cosas... solo hay una residencia de ancianos... ...dice la responsable de Comisiones Obreras... ...una residencia pública... Eh, ...la de Altaris, en régimen de concesión... ...que ahora por cierto... ...la ya dimitida Mónica Oltra mmm, dejó semiatado que iba a revertir ese modelo... Eh, que es el modelo continuo para pasar a gestión pública, pero solo hay una. Eh, y así hablaba de más cosas. Eh, eh, apuntaba, eh, y yo lo comparto, sabes que estoy diciendo, que hay que liberar la ladera del río, en de la parte de la Comunidad Valenciana, invadida actualmente por el, mercado, el llamado mercado provisional, que se va a quedar definitivo. Es bueno, eh, cito esos ejemplos, ¿no? Sí que es bueno que se haga un, un debate de la ciudad. ¿Las pedanías han mejorado? Pues sí, han mejorado, pero mañana hay una manifestación en el ALTED otra vez pidiendo la independencia, y así llevan años y años y años. Eh, no sí, pero Antonio, Antonio, la manifestación de mañana del ALTED, ¿no te parece que va a haber más manifestaciones en el ALTED? Porque precisamente están convocadas por ese partido político que se ha creado y que supongo que concurrirá como lo hizo hace cuatro años a las elecciones... Seguro que hay algún interés turbio, turbio no, perdón, retiro la palabra, algún interés que a mí se me escapa, no me cabe la menor duda. Porque yo me gusta mucho ir al Faro de Santa Pola y paso por el Altet. El Altet se ha quedado, vamos, con la variante descongestionada del tráfico. Tiene unas terrazas estupendas, tiene servicios, farmacias, tiene de todo. Yo veo, lo veo limpio. Voy a obviar la, la organización que se ha hecho al inicio del Altet eh, viniendo de Elche, de la carretera de Elche, eh, bueno, el gusto estético, bueno, para gustos colores, eh, tiene centro de salud. No, no, no lo sé qué malestar tienen, porque ellos piden las cuentas de inversiones mmm, eh, que se han hecho en el Altet, incluyen balsares y Arenales de Paso, eh, durante los últimos 10 años y el ayuntamiento se niega a darlas. No lo sé, habría que hacer una encuesta seria entre los vecinos, a ver qué quejas tienen en limpieza. ...seguridad ciudadana y esas cosas que son las que me pre más preocupan... ...y en servicios, evidentemente, en los servicios municipales... ...con la limpieza al frente... ...sí, seguro que hay algún interés que lo sabes tú mejor que yo, dilo. <risa> Ay, Pedro. Sí, no, lo, lo ha dicho Antonio también cuando ha hablado del el pleno... Que, ...el estado de, de la ciudad que empieza hoy... ...que se iba a politizar más de la cuenta porque... ...estamos ya a menos de un año de la próxima convocatoria electoral de municipales... Y ya los partidos, los grupos con intereses políticos, pues empiezan a calentar motores, empiezan a las críticas eh, más exacerbadas de lo que han sido a lo, larga, a, a lo largo de la legislatura, e incluso, bueno, pues estas manifestaciones de estos grupos que tienen intereses en, en el hotel. Está muy complicado que a un núcleo rural o un núcleo urbano, porque el hotel ya es casi no, es, no ...tiene poco de rural y más de agrupación urbana de, de viviendas... ...el ministerio correspondiente a través de la Generalitat... ...le conceda carta de naturaleza de municipio... ...no muy lejos de aquí, en Murcia hay que recordar... ...pues mira, el, el pueblo donde es este, este nuevo héroe que tenemos... ...Carlos Alcaraz, el Palmar... ...el Palmar pues yo recuerdo que no sé si tiene 23.000 habitantes... Sí. ...eso y ahí está, y Murcia tiene un montón de pedanías... ...que superan los 10.000 y 15.000 habitantes... Uh -huh. ...y no hay carta de naturaleza... ...porque es una postura que ya se cerró... ...por parte de la administración hace unos años... ...no sé si fue la Torre de la Horadada... ...uno de los últimos municipios que aquí... ...o San Isidro de Albatera... ...bueno, San Isidro se segrega de Albatera... Y creo que ya luego cerraron el grifo y la propia Administración dijeron que, bueno, mientras se puedan ahorrar gastos de gestión y la cosa funcione, pues que seguirían siendo núcleos grandes, núcleos urbanos, pero dependientes de esas capitalidades que, que tiene mm. como el caso del Murcia. Bien, antes de pasar a otro asunto, eh, ya que Antonio ha incluido eh, la noticia de que mañana jueves en el Altet va a haber una manifestación, es una especie de recogida de firmas, vamos a dar esa información, precisamente la teníamos para mañana, pero es que eh, quieren recoger firmas para presionar al equipo de gobierno a que les dé los datos que ellos piden y que dicen que se les niega. Eh, como los impuestos directos recaudados en el ALTED, Balsares y Arenales, las inversiones en estas tres pedanías en los últimos diez años y la población de estas tres pedanías año tras año. Dicen, eh, pues desde el, el ALTED de, eh, decide que mm, el equipo de gobierno, su excusa, la que da, es que no, se, no puede segregar estos datos por pedanías, ...y por eso ellos ahora quieren presionar, quieren movilizar... ...a los ciudadanos, a los vecinos de estas pedanías... ...para pues, eh, conseguir estos datos. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que el ministro de Cultura... ...volvió a repetir ayer en el Senado, fue esto. Igual no me he explicado bien. Mientras los informes técnicos desaconsejen su movimiento...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 Yo creo que estamos en, en, instalados en un bucle y no va a venir. Si el ministro no quiere es que el presidente del Gobierno no quiere. Vino encima se ampara en un informe de 2005 que es el que posibilitó una cesión temporal, que vino la Infanta a inaugurar esa exposición temporal en el Palacio de Altamira. Yo creo que detrás de todo esto hay un, un mar de fondo para una cesión temporal, no digo ya definitiva, Hay un tema de fondo. Si la dama de Elche, que es la pieza number one, el número uno del Museo Arqueológico Nacional, se traslada a Elche, rápidamente otras comunidades autónomas, Eso, este debate está en toda Europa, otras comunidades autónomas empezarían a reivindicar eh, piezas de arte. Por ejemplo, el Guernica, la dama de Baza, el no sé qué. No sé qué. Entonces, eh, el Estado quiere... <coughs> cierto criterio de centralidad cultural en lo que son obras tan emblemáticas como lo es la dama de leche. Ese es el trasfondo de la cuestión. Yo creo que con la tecnología que hay ahora, que la podrían traer, con vamos, en unas condiciones de temperatura, cogiendo la con pinzas, si es un decir, es una excusa, no creo que por cogerla se vaya a desmoronar, que es que ahora nos está vendiendo esa cabra. ...de que igual se disuelve. No creo. Hay una tecnología mucho más avanzada que en 2005. Yo creo más en el debate trasfondo de no sentar un precedente para cesiones temporales o definitivas... ...de otras obras de arte. Que vuelvan, eh, regresen o se instalen en las comunidades autónomas... ...pues al de Ártica, porque es un emblema, porque Picasso eh, hizo un homenaje en el pabellón de París 1937... Al, a, los, a la población de Guernica, masacrada por la aviación nazi, ¿no? Uh -huh. eh, pero Picasso no era de Guernica. Eh, Guernica es universal, sería un debate muy complejo. Yo creo que ese es el trasfondo desde mi punto de vista. Pedro. Pues el trasfondo está en una ley que se aprueba en la década de los 80, que dice que todo patrimonio arqueológico que se halle en territorio autonómico tiene que, que, que quedarse y permanecer ahí. A partir de ese momento, el Museo Nacional de Arqueología... Eh, o, ...o Museo de Arqueología, Arqueológico Nacional... Eh, ...pues empieza a, a quedarse con el patrimonio que tiene... No, va a, ...no van a llegar más piezas... ...y hay otro precedente... ...que es un claustro que se cede a Zaragoza... ...creo que está en, en un claustro románico... ...unas piezas de ese claustro... ...que se cede temporalmente... ...pero luego cuando llega el momento de la evolución... ...Zaragoza ha dicho que no lo, no lo devuelve y ahí está... ...y ese precedente es bastante negativo... ...si un claustro no lo devuelven... ...pues imagínate una pieza como es la dama... ...pues que se... ...pero nosotros o sea, lo devolvimos... ...nosotros lo devolvimos, pero a partir de ahí... ...yo te digo que... El, yo ...lo he dicho muchas veces, Romaria, aquí en sí. tertulia... ...no <ríe> tengo ninguna CEN que vaya a venir la dama... ...ni por el 125, ni por el 150 aniversario... ...de su descubrimiento... Vale. ...no está en la política de ahora mismo... De, ¿Y, ...del y, gobierno ...¿y por central? qué creéis vosotros que se empeña el alcalde en decir... ...o en convencer a la ciudadanía... ...que está haciendo todo lo posible para que venga... ...y que va a venir yo creo que ya rectificó la, de que iba a venir o sea, las la... perspectivas electorales y la gente quiere que la dama delche de esté en Elche los turistas preguntan ¿dónde está la dama de Elche? no, está en Madrid ah, porque Elche es mundialmente conocida bueno, por lo menos a nivel europeo por tener la dama de Elche eh, eh, es lo que eh, toca, pero es un sapo muy amargo. Eh, pero, se ha perdido, no, pero, pero se ha perdido mucho tiempo, porque mm, no sé si recordáis que hubo hasta una comisión bilateral entre el gobierno del Botanic, Chimopuch eh, el alcalde Carlos González, y además estamos en el año que tenemos que celebrar un aniversario redondo, el 125 aniversario del hallazgo de la dama. ¿Se está perdiendo el tiempo con estas declaraciones y con estas propio, reuniones. Sí. El propio IZ hace unos meses... hizo unas declaraciones ambiguas... ...donde dejaba la puerta abierta a una sesión. Y luego rectificó. Él también ha mareado mucho. Y ahora en el Senado ha dejado muy claro... ...ante preguntas de compromiso... ...que no viene, ¿no? Que no hay un traslado ni sesión temporal. No te cuento ya ni definitiva. Yo creo que en su día... Si se, hubiera, pues, a, a, si se hubiera hecho una apuesta muy... De, se habló además, me retrocaigo a los años 80, de crear en la Alcudia una subsede del Museo Arqueológico Nacional, eh, hubiera facilitado mucho las cosas. Como eso no se hizo, como las obras en Alcudia, me dicen algunos especialistas que yo de eso no sé, van como van, podrían ir más rápidas, se nos hay una joya arqueológica. Hay unos contextos que no facilitan una cesión de la dama, entre otros los que acabo de apuntar. Eso se tenía que trabajar hace décadas. Y cuando era alcalde Ramón no, Manuel Rodríguez salió ese debate. Hay que crear en elche una subsede del Museo Arqueológico Nacional, de tal forma que no habría ningún traslado, porque aquí habría una subsede. Pongo un mm. ejemplo. Igual que el Iván, su sede central está en Alcoy, hay una subsede del Iván, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en Alcoy. Por lo tanto, no hay cesiones, ni hay ningún problema, porque todo es Iván. Esa mm. hubiera sido la gran solución, pero ahora yo creo que ya es tarde para plantearlo. Bueno, el Partido Popular planteó que se convierta el convento de la Merced en subsede del MAN. Pedro. Pues, ánimo, sí. Eh... <risa> ánimo, sí. <risa> ánimo, porque... Bueno, que yo lo que iba a citar es a nuestro compañero Gaspar Macía, que en esta tertulia sí. también ha dicho muchas veces que para celebrar el 125 aniversario de la dama, pues sí, sí sería importante que estuviera la dama aquí, pero no es lo único. O sea, se puede promover mucho sobre la dama, mucho sobre el mundo ibérico, mucho en potenciar el yacimiento de la Alcudia donde está todo por hacer o casi todo por hacer y sobre todo la parte ibera que pueda aparecer otra dama o un damo no no, no no está no, apareciendo una muralla que dicen que, que, que acabamos de entrevistar bueno hace unos días al investigador principal que dicen que es el polo de atracción de todos los científicos arqueólogos y, sí, del mundo sí, por, sí, por la envergadura de la muralla que el trocito de muralla excavada durante estas últimas sí, campañas si sí apareció la dama es probable que pueda haber más porque por ejemplo en el Cerro de los Santos no solo aparece una dama oferente aparece una colección de damas que están expuestas también allí junto a la dama de Elche y la de Baza en el, en el mismo Museo Nacional de Arqueología Y entonces, pero que se pueden hacer muchas labores didácticas de difusión entre la población con motivo del 125 aniversario, ahora ya va a ser un poco tarde porque agosto está ahí, el 4 de agosto está a la vuelta de la esquina para difundir lo que es, y efectivamente pues como ha dicho Antonio, pues posiblemente promover esa idea de una sede lo diga Pablo y uh -huh. lo, diga, lo digamos todos, porque es una buena idea de poner una subsede, sea en las Clarisas sea, iba a decir una barbaridad en el mercado provisional, o sea, donde sea una subsede de, de, de, de este museo... ...y no así sé, no, no será... Sé, ...no sé, pero la gestión del patrimonio... ...no sé si, si hoy en el debate sobre el estado del municipio... ...alguien preguntará de cómo están nuestros monumentos... ...y cómo están nuestros sillares... ...Antonio cerrado ya vamos a hablar del pleno del lunes... ...porque finalmente el PSO y Compromís... ...sacaron adelante la modificación del plan general... ...para dejar el mercado provisional donde está... ¿Se entiende esta decisión desde el equipo de gobierno que tanto Compromís como PSOE dicen que es el mal menor? Bueno, yo expreso mi opinión que a mí me parece un poco barbaridad consolidar el mercado provisional como mercado definitivo. Y los argumentos que se han aportado me parecen también un tanto espinosos. Por ejemplo, la portavoz de Compromís, Esther Díez, dijo que en el actual emplazamiento se han cuadriplicado las ventas. Ellos un compromiso que van de desarrollo sostenible, de regenerar los tejidos urbanos, etcétera. Quiere decir que eh, es un criterio absolutamente economicista y de una especie de inducción de, perdón, de inducción a la vagancia. Habrá más ventas porque la gente que vive en Reina, Reina Victoria y toda esa zona, incluida la Avenida Comunidad Valenciana, digo Reina Victoria, hacia arriba a la izquierda al plan, a la derecha al centro, doctor Caro, todas las paralelas, pues les cae más cómodo. Pero si, lo, si tú rehabilitas el mercado central actual, solo tienen que cruzar una pasarela, no es tan grave, no es tan grave. Ese argumento economicista, viniendo de compromiso, me sorprendió mucho. En cualquier caso, a mí me parece que es una invasión de una zona verde, se ha cometido una tropelía y la tropelía es doble, porque en 2015 tanto Partido Socialista y especialmente Compromís bramaron bramaron muchísimo con la operación de Mercedes Alonso de poner ahí el mercado provisional, que invadía, invadía zona, zona verde, que era ilegal, que no estaba contemplado en el plan de urbanismo, que efectivamente no estaba contemplado, por eso era notación provisional, y por eso ha tenido que haber una recalificación. Y encima, según las estimaciones del Partido Popular, espero que sean ciertas, no van a ser mil metros cuadrados de ocupación, necesitan 500 metros más para una sala de intendencia, de aire acondicionado, de no sé qué cosas de esas, ¿no? Con lo cual ya son 1.500 metros. Y nos dicen que en el mercado eh, de 1961, que diseñó Pérez Aracir, va a haber un centro eh, gastronómico, cultural... Elche es una ciudad que tiene una configuración sociológica que es la que tiene. Y la gente, la mayor parte de los trabajadores, no quiero globalizar, se levanta a las seis de la mañana para al polígono de Carrús, para al polígono al Parque Industrial de Torrellano y trabajan eh, de sol a sol. Elche no tiene una conformación eh, sociológica como Alicante, donde hay miles de funcionarios de organismos estatales y de la Generalitat que a las dos salen, ...y van a tomar sus cervezas... ...a la calle Castaños, al Casco Antiguo... ...están los Erasmus de la Universidad de Alicante... ...que yo en se no los veo, no sé si hay Erasmus... ...porque no han rehabilitado... Eh, re, ...no han dado vida a la ciudad... ...en el se cuajaría... Un, ...un centro gastronómico... ...de tapas, de no sé cuántos... ...de toda esa cosa que se lleva ahora tanto... no ...en Madrid tienen varios mercados... ...que ya son atracción mundial... ...van los japoneses y todo... tendría ...eso sería rentable... Eh, no lo sé. En cualquier caso, la invasión de la ladera del río a mí no, no me parece bien. Y mm, subrayar la contradicción del cambio de postura del Partido Socialista y de Compromiso, que en 2015 dijeron que eso era una ilegalidad eh, de tomo y lomo, y ahora la dan por buena. Eso tienen que explicarlo muy bien a la opinión pública. Y también tienen que explicar muy bien a la opinión pública. Como en plena ladera... ...que es la joya que tenemos en Elche... ...las zonas verdes... ...y toda la Rambla es la gran joya que tiene Elche... ...aparte del palmeral urbano... ...cómo dejas ahí semejante mamotreto... ...yo no lo entiendo por ninguna parte, no lo entiendo. Bueno, no van a dejar ese mamotreto... ...van a construir un nuevo edificio... ...ojo, que, que todavía no, no, está, no está mostrado el proyecto... ...de cómo va a quedar el mercado definitivo... que Pimesa está diseñando, todavía no lo han mostrado ni siquiera los placeros, Pedro. Pues sí, yo suscribo lo que dice Antonio, yo no estoy de acuerdo con, con esa barbaridad y me asombra que tanto Compromís como Partido Socialista, Partido Socialista y Compromís hayan cambiado, hayan dado este giro copernicano de opinión cuando realmente provisional o definitivo eso es un, un pegote ahí y es un destrozo para esa zona tan... Tan atractiva que tenemos es de la Rambla del Río. Pero dicho esto, tampoco mmm, comulgo con el proyecto que en su momento se diseñó de cinco plazas de aparcamiento subterráneo y un centro comercial donde está el, el mercado central. Yo creo que se puede convivir, también tiene razón Antonio, aquí eh, la marcha de, de esta ciudad eh, no es de una ciudad de, de clases medias acomodadas que se toman el Bermú a las dos. No, eh, pero sí que podríamos llegar a un entendimiento para que en el antiguo edificio del mercado, ya que tampoco hay tantos placeros porque muchos han desertado o no uh -huh. hay relevo generacional ver, en sus familias, se los... pudiera combinar esa parte de mercado tradicional con esa parte que a lo mejor para eso sí que habría una demanda equilibrada gastronómica. Y, ...y que fuese también un polo de atracción para otro público... ...que a lo mejor de paso pues también se sentiría atraído... ...por las compras en el mercado tradicional, etcétera... ...yo siempre he puesto el ejemplo de Bilbao en Bilbao... ...hay un mercado sí. enorme, mucho más grande... ahí en la Ría del Nervión. Pero ¿por qué no se ha atrevido este equipo de gobierno... ...a ser más valiente y a convencer, a trasladar esos pocos placeros... ...que quedan en el mercado provisional al viejo mercado central? Ellos, los placeros dicen que por nada del mundo... ...porque no hay aparcamiento... ...en el mercado central, en el viejo mercado central... ...y que por eso se quedan en el provisional... ...porque en su día, en un futuro... ...construirán aparcamientos en la zona, en las inmediaciones. Pues yo creo que el sí que En el provisional hay tampoco hay aparcamiento, ¿no? No, yo no lo hay. Es un <ríe> parque <paquillo ríe> subterráneo, qué más da... ...que si a 200 metros está el, el mercado de toda la vida... ...el mercado, el antiguo mercado. Ese argumento no lo veo, no lo veo. Pero yo veo que... Que va al mercado central, igual le da ir al provisional que cruzar la pasarela. Es que no, ese argumento es un poco vacuo hombre, no hay aparcamiento debajo, pero tenemos uno en el Gran Teatro, tenemos otro en el Museo Arqueológico y no decían que iban a hacer uno en José María buc pues, pues que se haga también, y estamos hablando de 200 metros de claro. pasar la pasarela por, por eso no con el carrito de la compra ¿cómo no, ¿Cómo no se pueden convencer a esos placeros para que se trasladen al Mercado Central y así suprimimos ese problema o ese despropósito que pretenden llevar a cabo y que así lo calificó el Partido Popular en el Pleno, y como no nos queda tiempo y aún tenemos que hablar de otro problema que seguro que surge en el debate sobre el estado del municipio que es ese plan de movilidad tan polémico con la construcción de carriles bici y con la supresión de aparcamientos vimos como el PSOE junto a Compromis intentan contentar a la, a, a la ciudadanía a los conductores eh, porque no, no ven aparcamientos eh, no saben dónde meter ya sus coches Antonio Zardoya, la semana pasada anunciaron ese plan de 3.000 y pico plazas y un millar de ellas las van a crear de aquí al próximo, a las próximas elecciones. ¿Qué te parece? Ya, pues a mí, a ver, a la filosofía está bien, porque van a empezar por un barrio que está absolutamente congestionado, que es el plan y también por el Raval. Eh, en estos momentos, ir a aparcar al plan, me refiero de Paseo Germanías, Avenida de la Libertad, que ya, bueno, PLA, Sector Quinto, es una auténtica aventura. Eh, devalúa mucho el barrio, sobre todo el Plan, lo que conocemos como plan. no ya el ensanche del PLA, que es el Sector Quinto. Por tanto, la filosofía es muy buena, pero cuando tú quitas plazas de aparcamiento eh, y dices que se van a crear 3.700 plazas a 10 años vista, A diez años vista, igual no se ha echado la bomba atómica a Putin. A diez años para mí se me hace una eternidad. entonces La filosofía es muy buena, es que está muy congestionada, es poco habitable eh, el plan. El Raval no puede haber tráfico. En la Plaza Reyes Católicos lo hace a mucho, es, es un conjunto precioso, porque tú ves... La orden tercera, la capilla, el conjunto de San José, que es el archivo municipal de la biblioteca, es precioso. Yo estuve en las fiestas del Pla, que estaba todo cenando ahí en la placita, pusieron luces, los vecinos, todo Yo quitaría todo ese tráfico porque es un infierno. Ir en esos momentos a hacer una gestión al CEU, al archivo municipal, eso es un infierno. Intentar aparcar ahí es un doble infierno. Entonces, la filosofía es muy buena, pero tienen que explicitar muy bien las medidas, y las medidas tienen que ir por crear más parkings de low cost, porque, claro, yo no voy a ir al, a la, al archivo a hacer una consulta de meroteca tres horas y pagar siete euros de parking, es que, pues, me quedo en casa. O voy andando, aparte de la universidad, me voy hasta el, pla, hasta el plan dando eh, hasta Reyes Católicos. Pero no todo el mundo tiene movilidad, a lo mejor hay personas mayores que van en, con taca, taca o en sillas de ruedas. Entonces, lo que no veo claro son las alternativas, cómo van a crear más aparcamientos. No lo han explicitado, no lo han explicitado, bueno, ah, porque eso pasa por liberar mm, solares gratis para que la gente aparque en el, en el sí. centro. Lo han explicado, eso es lo que hace la universidad. Antonio, lo han ¿verdad? explicado con dos medidas muy fáciles, liberar, como tú dices, solares que tienen por ahí y convertirlos en aparcamiento y cambiar el aparcamiento en línea por el de batería. Así es, eh, como lo he explicado. Sí, pero el de batería... ¿Y sí, dónde están mm, esos solares? Mm. Están... Porque no, no, no, no, lo he, no he leído un listado de solares eh, concreto. Mm. Para, en el plan de dónde puedes liberar un solar para que la gente aparque gratis. Bueno, debe haberlo. O crear parques subterráneos. Me da igual. Mm. De low cost, porque si son de... Si valen una barbaridad, pues no arreglamos nada, porque la gente... Eh, por, eh, no, no, no es, pagar, claro, claro, pagar. estamos pidiendo aparcamientos gratuitos. Pero el problema del tráfico es que es un vaso comunicante, es que va todo, todo relacionado, porque ya no solo el aparcamiento, es fomentar, dejar de utilizar el coche con mejores transportes públicos, con, con mejor movilidad, para que esta ciudad que tiene un parque móvil, que ya sabes que siempre ha sido noticia cuando se presentaba el censo de vehículos, sí, que siempre. superaban y tal... Pues deje de, dejemos de utilizar el coche lo más posible. Es muy bonito decirlo y es muy complicado llevarlo a la práctica. Pero vamos, el objetivo, la filosofía, como dice Antonio, tiene que ser esa y ir a, a que el medio ambiente por lo menos mejore un poco, que aquí parece que no, pero las palmeras no pueden con toda la contaminación. Y... A, mí, a mí el plan me parece muy bien y yo me voy a poner por una vez como ciudadano ejemplar. Yo aparco en la universidad, vivo en una pedanía y voy andando a casi todo. Pero claro, no puedo ir andando al corte inglés, bueno, al corte inglés hay apartamento, perdón, a la zona de Carrus, por ejemplo, Plaza de Madrid. Tienes que hacer una gestión. Pues ahora que está cayendo, que nos ponemos en 36 grados, pues ir de la universidad a la Plaza de Madrid andando te puede entrar una, una deshidratación. ¿Dónde aparco yo? En la Plaza de Madrid que... El área que va de Plaza Barcelona a Plaza de Madrid También es intransitable Pero hay autobuses, Antonio esa... ¿Puedes coger un autobús desde la universidad Posiblemente hacia esas zonas de Carrús? Digo la yo Dios, pero esa, esa posibilidad no la has probado no Tienes toda la razón del mundo ah, entonces... Pero bueno, en mi caso prefiero ir andando si, hace, si no hace frío, así de paso hago deporte Si tengo tiempo <risa> decir, que yo soy Jamás se me ocurre ir al centro Y aparcar en el centro Jamás de los jamases Por lo tanto, insisto, la filosofía de descongestionar el tráfico me parece buenísima. Y sobre todo en los barrios que van a empezar como acción preferente, que son eh, el PLA y el Raval. Me parece fundamental. No sé, igual no he entendido bien las alternativas de creación de plazas de aparcamiento. Eh, uh -huh. A lo mejor son las, lo que tú has dicho, Ross, son uh -huh. las óptimas. Y como dice eh, Pedro... Tenemos todos que cambiar un poco el chip con sí. el coche. El coche no puede estar en el centro de la ciudad. Venga, pues que el PLA es un barrio histórico y lo considero como el centro de la ciudad. Pues Hay que des desterrar esa idea. Pues sí, eh, nosotros contribuimos a ello, a hacer esta ciudad más sostenible con este consejo. Y con ello terminamos. No nos ha dado tiempo a más... Eh, seguiremos muy de cerca eh, la evolución de, los, de estas dos jornadas del debate sobre el estado del municipio, que viviremos, recogeremos las quejas, las sugerencias, las necesidades, para seguir con vosotros una semana más, un miércoles más, en estas tertulias del programa La Glorita. Gracias, Antonio Zardoya. Gracias a ti, Ros, muchas gracias. Y gracias a ti, Pedro, volvemos dentro de 15 días. Gracias, buen día. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Minuto 85 de partido, abre juego a la banda, atención que le intercepta en medio del campo. Avanza ante la tenta mirada del marcador, lo va a driblar, dribla 1, dribla 2, intenta pararlo, no puede, es increíble, increíble,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 No hay tiempo para más, eh, faltan seis minutos eh, para terminar el programa La Glorieta. Nosotros nos vamos, nos despedimos, eh, ya saben que estaremos pendientes de la evolución de esos debates sobre el estado del municipio que comienzan a las 10 de la mañana en una primera jornada dedicada a escuchar las necesidades y las sugerencias de los ciudadanos y la segunda jornada que será mañana jueves, escucharemos a los portavoces políticos y en ambas jornadas escucharemos al alcalde de la ciudad al equipo de gobierno dar respuesta a esas quejas ciudadanas que seguro estarán en este debate sobre el estado del municipio Nosotros nos vamos, nuestra compañera Marga García viene ahora con más noticias y a la una también y sobre todo con las imágenes y las intervenciones esta noche a las nueve y media en nuestro informativo Telemit. La Glorieta se va, con la música a otra parte, con No me dejes de querer de Gloria Estefan. Les decimos adiós y les volvemos a esperar mañana jueves a las siete de la mañana. Aquí estamos con toda la información. Hasta entonces.